Thank mm -hmm. you. Buenas tardes a todos y a todas, Otros mar otro martes más aquí desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en remisión los jueves por la mañana de 9 a 10, os habla del pueblo saharaui noticia desde el Sáhara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de población refugiada en Tinduf, en Argelia, y noticias de de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui hoy 6 de noviembre día de la marcha verde en 1975 españa dejaba el sahara y marruecos lo invadía de esto y de muchas más cosas vamos a hablar en este programa como siempre el micrófono está mónica delante de mía está javi hola javi y hola también a toda la gente que nos escucha por internet desde la página web de radiopolis en www.radiopolis.org Y vamos a empezar como siempre con la bienvenida. Salam aleikum. Salam <música> aleikum بولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طبه ما فرجوش وجبنا الطلبه شحال زياره للمقام وقبه طبه ما فرجوش جبنا الطلبه شحال زياره للمقام وقبه والسلام عليكم مرحبا السلام عليكم السلام Fadl-li-ya-s-hi-kh, yam-ra-z-ni-l-kelem Ard-li-na-qtida-bi-ha-do-s-f-r-guram Fadl-li-ya-s-hi-kh, ha a kuli tana كتريني وحتى والفك ها الرايح ها الرايح ها الرايح ها الرايح ها الرايح و من يا هاليوديه ها الرايح ها الرايح عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر ها الرايح ها الرايح ها الرايح ها الرايح ها الرايح و من يا هاليوديه ها الرايح ها كمرحبا سلام عليكم Salam Alekum Marjaba, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo que nos escucha y que todos los martes a esta hora se sintoniza con Radiopolis en los 98.4 FM de Sevilla para involucrarse, para apoyar, para sostener el pueblo saharaui. Vamos a empezar este martes con uh, dos noticias, una desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental y otra desde los campamentos de refugiados saharaui. Protagonista de esta noticia es el enviado especial de Naciones Unidas Christopher Ross, que ha estado visitando los dos sitios, pero como siempre para los titulares y para las noticias, escucharemos de fondo música whole saharaui música tradicional saharaui de fondo, dale al play Javi El enviado de la ONU se reúne en el ayun con Aminetu Haidar Cristo Ross visita la parte del Sáhara la parte del Sáhara Occidental. اللي عدم الدين والمروه تقر ذاك الله ينقال عن وراي نحيس ما تعرفوا له فيقة ولا تعرفوا الشر يلو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس يلو كنتوا تعرفوا له فيقة ثوث قصبا والله ما اللي تغصى الصفير من هالحيس يولاد الناس يوم لاخر أحوال ويروقت من الدنيا ينقال Vamos a leer la noticia que nos viene de de la semana pasada de la visita, del fin de semana pasado de la visita de Christopher Ross en el sáhara Occidental, noticia de la ABC. El enviado de Naciones Unidas se reúne en el Ayun con Amineto Haidar, la capital del sáhara Occidental, vive en medio de disturbios la primera visita de Ross. وحد بعد جات وبواته معيب El enviado personal para el Sahara Occidental del secretario general de la ONU, Christopher Ross, ha mantenido este jueves encuentros con varias organizaciones de derechos humanos saharauis en el Ayun, capital de este territorio en conflicto. También ha visitado autoridades marroquíes. Entre esas ONG se encuentra CODESA, presidida por la conocida activista Aminetu Haidar, la ASVDH, colectivos de abogados y representantes de la sociedad civil de las principales ciudades saharauis como Smara, Bojador o Dahla, la ...la antigua Villa Cisneros española. El Ayun es a lo largo del jueves... ...escenario de disturbios entre manifestantes saharauis... ...que han llegado a enarbolar... ...la bandera del Frente Polisario... ...y fuerzas de seguridad marroquíes... según varios testigos de los hechos. Hay lanzamientos de piedras... ...carreras y comercios cerrados... ...en distintos barrios de la ciudad... ...como la avenida de Esmara, Matala... ...Casapiedras o la avenida Tantán. Le hemos hablado de la fragrante situación que viven los derechos humanos en el sáhara Occidental ocupado y los ataques cotidianos que sufre su población. Ha contado Haidar a ABC al término del encuentro con Ross entre las 9 y las 11 de la mañana en la sede de la misión de la ONU, la Minurso. Entre los heridos de los disturbios se encuentra la propia Haidar. Esta es la primera visita del enviado especial de la ONU a la ex colonia española. Ninguno de sus dos predecesores en el cargo lo hicieron. El enviado seguirá viaje en las próximas horas a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y a la zona del sáhara Occidental que se encuentra bajo control de los independentistas del Frente Polisario. A finales de noviembre presentará un informe al Consejo de Seguridad de la ONU sobre este viaje de más de dos semanas al norte de África y Europa. <tose> من عظيم الصقدرت قاع ما للملك مركب لان يفاع ولا هي ترقيه للكون من العدم ناشئ Y vamos con la segunda noticia. Cristófer Ross visita la parte del sáhara Occidental en mano del Frente Polisario y los campamentos de refugiados saharauis. Noticia de del 3 de noviembre, difundida por Europa Press. El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, Cristófer Ross, se encuentra ya en la parte de la antigua colonia española controlada por el Frente Polisario, donde se ha entrevistado con discípulos dirigentes del grupo independentista. Ross ha sido recibido este viernes en la localidad de Tifariti por el ministro de defensa de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Lamine Buhali, según informa la agencia de noticias del polisario SPS, Sahara Press Service. El diplomático ha llegado a Tifariti procedente de los territorios ocupados por Marruecos, donde se reunió el jueves con destacados activistas saharauis como Aminetu Haidar. Precisamente coincidiendo con la visita de Ross, los grupos independentistas organizaron una manifestación que fue duramente reprimida por la policía marroquí. Durante el encuentro entre Ross y Buhali, este último le trasladó al representante de la ONU la preocupación del Frente Polisario por los sufrimientos que están padeciendo los indefensos ciudadanos saharauis de los territorios saharauis ocupados y ha denunciado que están expuestos continuamente a graves violaciones de derechos humanos. طول صقر وكامل هي ترعي ومنين أكبر ما أنه زادق لعنه ليد أنه عادي أصنع شي كيف أخبره إجاد يصنع شي وفي الصنع يطري هيا له قدامه سداد نفعه في الدنيا قبل يجي من هالأرض بساط هاميها ولا وساها جنسي ضيقي Y ahora vamos a escuchar una entrevista hecha la semana pasada, justo después de estos disturbios, estas uh, represiones violentas por partes de la policía de los colonos marroquí a la población saharauis en el Sahara Occidental ocupado. Vamos a escuchar la entrevista que Ángels Barceló desde los campamentos saharauis de Tindúf ha hecho a amineto Haidar, recuerdo activista de de derechos humanos defensoras de derechos humanos saharaui uh, galardonada como uh, incluso candidata y nominada por el premio nobel de la paz este año amineto haidar presidenta de codeza amineto haidar grande luchadora por los derechos humanos del sahara occidental y del pueblo saharaui vamos a escuchar ahora la entrevista que le hizo antes barceló ahora sí podemos hablar con amineto haidar amineto bueno Buenas noches. Buenas noches eh, Hablamos en en días dos veces a Minetu. Quería preguntarle por cómo había ido la reunión con Christopher Roslo. Aparco un momento, porque primero me interesa saber qué ha pasado en la manifestación de esta tarde sí. donde donde este misma ha sido agredida. Sí, yo yo ahora estoy estoy muy cansada, que me han pegado con porras y me han tirado al suelo y Y han intentado poner un, un cochillo en las reuniones. Menos mal que había el, un miembro de CODESA al lado y el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos que me han protegido, uh -huh. la policía con un informe eh, diciendo que ah, ya, ya, hay que matarle a la traidora, ya, ya. Y esto al lado tiene mi casa. Antes he eh, ido a la manifestación alrededor de las 5, a la manifestación de, que está en la avenida y el barrio Matala. Sí. ido para colectar informaciones como difusor de Saharaui, pero también para apoyar a la a los manifestantes que están, están reivindicando, reivindicando sus derechos de una forma pacífica. Y mm. entré un, en una discusión con eh, los uh, oficiales de la policía diciendo que no hay que atacar, no hay que reprimir a una manifestación pacífica y que es un derecho de expresión y derecho de de opinión. Y me han dicho no, no, porque están elevando... Uh, las banderas y dicho que esto es también eh, eh, hace parte de la, la, la libre expresión uh -huh. y esto luego he ido para para ver a la manifestación que estaba en el barrio donde estoy el barrio el cut y estaba la casa eh, estaba rodeada de policía de con informe y de paisano y las fuerzas de oscol eh, y auxiliara auxiliararia a mí ne túya y, y ahora y ahora la casa sigue teniendo la casa rodeada sí sí sí sí estoy en mi casa hay muchas muchos aharaui uh -huh. conmigo y que me están han destruido el coche y, hasta, y y están estaban hace un rato que estaban tirando piedra hacia las ventanas de la casa y uh -huh. Y dígame una cosa, ¿la, ¿las agresiones las ha recibido por parte de, de civiles o por parte de policía? No, no, no, no de po policía con uniforme y de, y de las fuerzas auxiliarias y había también policía de paisano, pero lo que me han agredido y pegado son policía oficial uh -huh. con informe. Uh -huh. y hasta tal punto que he podido cuando cuando he subido a mi casa he podido tomar y sacar fotos y un vídeo a la policía destruyendo mi coche y esas imágenes y las con... estas imágenes a mí tú las tiene usted sí el, el problema es que ahora y, y yo he podido sacar toda la foto y ponerla en la computadora pero no tengo aquí me han cortado ahora internet y voy a poner en uno de una manera en un estudio algo para que alguien sí pueda salir de la casa y e enviarle, pero me han dicho que hay gente que ha podido sacar la foto y ya están en el, con Facebook, está difundida en Facebook, creo, uh -huh, uh -huh. Eh, lo que me han dicho. Ah, en este momento, eh, cuando yo estoy hablando con ustedes, están eh es, hay enfrentamiento en varias varios sitios de la ciudad de León, lo uh había -huh. manifestantes quieren enviar mensaje uh -huh. al embajador eh, Christopher Ross que ellos están dispuestos de dar sacrificios para defender sus derechos, uh -huh. el derecho a la autodeterminación como, y a la independencia. ¿Cómo le había ido a minuto? ¿Cómo le había ido por la mañana la entrevista con Christopher Rose? Sí, ha sido bien, hemos tenido una reunión de dos horas, hemos evocado, eh, tratado varios eh, temas, eh está buscando y escuchando y eh, nuestra nuestra actitud, nuestra opinión uh, uh -huh. en cuanto a las negociaciones que nosotros claro estamos apoyando estamos con una vía pacífica pero eh, le hemos transmitido también que no es aceptable que las negociaciones sigan y mientras que la policía aquí está reprimiendo a la gente a la, la población civil saharaui hay que hay que mantener un clima uh, de estabili estabilidad y estabilizar aquí y uh -huh. hay que hay que presionar en Marruecos para que uh, respeta los derechos fundamentales de los saharaui y que es uh -huh. es momento para que eh, el señor el Consejo de Seguridad uh, ponga un mecanismo de protección y eh, de promoción de observación de derechos humanos eh, aquí uh -huh. en, en en los territorios ocupados Y bueno, hemos eh, hablado de... de lo, porque estaba con, con nosotros como eje ejecodesa, presidida por mi persona. Sí. y Estaba con, con nosotros eh, un abogado que es Lahvi Bergebi, que es un ex eh, desaparecido durante 16 años. Y es un abogado uh -huh. conocido que defiende al lado de otros abogados los presos politico saharaui, pues, saharaui eh, le eh, hemos hablado de la de la justicia marroquí que no es independiente eh, de varios temas. Nosotros, como decía, él estaba escuchando esto, pero lo que le importa es eh, la sol, solución política del um, del conflicto. Dígame una cosa, Minetu, eh, Christopher Ross sigue todavía en el ayuno, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, Gina, yo uh -huh. ya informado de todo lo que lo que ha pasado de, por la tarde. Lo que ha pasado y sobre todo lo que ha pasado contra mi, mi, uh -huh. mi persona. Pues a mí ne muchísimas gracias una vez más claro, por usted, por habernos claro. atendido. Hasta luego. No, gracias. <risa> esta era la testimoniancia de Aminetu Haidar uh, entrevistada por ángeles uh, Barceló la semana pasada después de su agresión en el Ayun muchísimas gracias a ángeles Barceló muchísimas gracias a todo el equipo de Artifariti que estaba en los campamentos de, de refugiados en Tinduf y que ha hecho posible uh, la la transmisión, la retransmisión la grabación y todo el programa que uh, se, se pudo emitir en Cadena SER la semana pasada desde la Jaima de Artifariti en los campamentos de Tinduf. Ánimo, apoyo uh, todo nuestro cariño, toda nuestra denuncia toda nuestra indignación hacia las violaciones de los derechos humanos uh, por parte de Marruecos, por parte de los colonos marroquíes, por parte del gobierno de marruecos la policía marroquí que sigue uh, sigue reprimiendo al pueblo saharaui y sigue um, uh, hoy en día después de tantos años del abandono de españa sigue uh, intentando uh, quitar historia quitar raíces quitar la vida al pueblo saharaui recordamos que hoy es el aniversario de la marcha verde hace 37 años españa abandonó el sahara dejando paso a la invasión a la ocupación y al intento del genocidio del pueblo saharaui porque de esto tenemos que hablar genocidio no es solo un conflicto es un intento de genocidio del pueblo saharaui todavía después de 37 años no se ha hecho justicia, todavía no se ha acabado con la violación de los derechos humanos y todavía después de 37 años no se han tomado las responsabilidades políticas necesarias que puedan llevar a las acciones políticas necesarias para cumplir con la ley internacional y proclamar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Referéndum que está contemplado por la ONU desde que España era potencia administradora del Sahara, desde los años 60 La ONU habla del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Todavía sigue el exilio en los campamentos de refugiados y todavía también sigue el exilio y la inmigración del pueblo saharaui aquí en España y en otras partes del mundo. Todavía sigue el saqueo y el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental, pero aquí todavía seguimos denunciando, seguimos gritando una voz, Sahara, libres, Marruecos, fuera, Marruecos, fuera del Sahara. Este sábado 10 de noviembre en Madrid lo gritaremos miles y miles de personas en la manifestación estatal, saldremos a las 12 desde atocha y llegaremos al ministerio de exteriores a las 12 en madrid gritaremos todos juntos sahara libre marcharemos por las calles de la capital como hemos hecho en todos estos años recordando a nuestros políticos que tomen responsabilidad y sobre todo que actúen para que se haga justicia para que el pueblo saharaui pueda pueda vivir en un Sáhara libre, en un Sáhara sin violaciones de derechos humanos, en un Sáhara donde su, sus vidas, su presente, su futuro tenga posibilidad de ser. Y ahora vamos a escuchar una canción, una canción que, que podemos ver y podemos uh, disfrutar en uh, el documental Tebrá, el documental sobre las mujeres saharaui. Uno de los cortos, el prólogo, el primero el primero que está presente en, uh, en este documental es un, uh, como dice el título, es un prólogo a todo lo que es el conflicto de sáhara Occidental. En uh, este vídeo hay imágenes de la marcelona, chavir en este vídeo hay imágenes de uh, la, la, la salida del pueblo saharaui de desde el sáhara occidental hacia un refugio un refugio que pudo darle argelia entre finales del 75 y principio de 1976 pero ya dejó mis palabras a la voz de Marien Hassan y vamos a disfrutar de este canto canto por el pueblo saharaui اللي ما عندك حرف ما تعطيني بيها بالزر والله الوجه والله الكفر Estamos aquí de nuevo en Sahara Horra Sahara Libro, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes en directo de 1 a 2 de la tarde os habla del Pueblo Saharaui. También podéis escucharnos en remisión los jueves por la mañana a las 9. Y también, por supuesto, si no estáis sintonizados en los 98.4 FM de Sevilla, podéis escucharnos desde Internet en la página de Radiopolis www.radiopolis.org. Aprovecho este espacio también para saludar a mis compañeros y compañeras de la asociación Eh, que están todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde intentando hacer todo lo mejor para ayudar al pueblo saharaui aquí en sevilla y también en los campamentos y los territorios ocupados saludo a alberto saludo a esther a maribel a raúl que ha vuelto de los campamentos ha vuelto de artifariti en breve vamos a hablar con él y nos contará su experiencia en Artifariti nos contará uh, los proyectos, nos contará las obras, todo lo que ha ocurrido en Artifariti. También saludo a Edi y al resto del equipo que está todavía en los campamentos de refugiados. Por supuesto, saludo también a la delegación saharaui para Andalucía, Tamara y al delegado Abidín, que creo que sigue los campamentos ahora Raúl podrá no lo podrá confirmar uh, creo que ya está está presente Raúl, hola, estás con nosotros en Sahara Jorra, Sahara Libre Sí, hola Mónica Hola Raúl, ¿qué, tal? ¿Qué tal? Raúl Oye, ¿sí, sí, me oyes Hola, hola, te oímos sí. todos y todas aquí es Sahara Jorra, sí. Sahara Libre Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para ti y para el resto de, del equipo de la asociación que está ahí, que estáis todos ahí. Un abrazo muchas muy gracias. grande. Y bueno, como acabas de volver de, de Artifariti, de los campamentos de refugiados, sí. uh, en estas dos semanas no hemos podido contactar uh, desde la radio con vosotros, entonces si nos puedes hacer un, uh, un resumen de todo lo que ha sido esta sexta edición de Artifariti, hemos podido uh, lanzar noticias y también audios de las entrevistas del programa de Ángel Barceló, entrevista que se hicieron en estas dos semanas... ...pero bueno, desde la coordinación... ...desde el equipo de producción de Artifariti... ...cuéntanos cómo se han desarrollado... ...estos sextos encuentros de arte internacional... ...en los campamentos de refugiados. Bueno, pues este año, como todos los años... Se ha, ...se ha desarrollado todo con normalidad... ...hemos conseguido realizar las obras... ...que pretendíamos realizar... Hemos trabajado con artistas internacionales de casi 20 países, eh, con casi 80 personas, trabajando a la vez. Y, y bueno, como habéis podido ver por las noticias, bueno, también hemos estado rodeados de muchos medios de información, ¿no? incluido la cadena CER, que estuvo allí presente con nosotros. ...y bueno, los encuentros o sea, con mucha normalidad... ...a pesar de, de todas las restricciones que en principio puso el gobierno... ...todas las dificultades añadidas, ¿no?, que ha habido este año... ...por el tema también del miedo al secuestro... Eh, ...dificultades también que se, se reflejaban en los propios campamentos... ...porque tenemos que asumir muchísimas, muchísimas normas de seguridad... ...pero bueno, a pesar de todo pues se han realizado, están las obras hechas... ...ha participado el pueblo y los artistas... ...y, y bueno, hemos vuelto satisfechos de nuestro trabajo. Obras espectaculares también, porque se ha hablado de el graffiti más grande del mundo... Eh, ...por Santiago Sierra... ¿Cómo ha, se, ha, se ha desarrollado la, la acción, toda la, la, la producción de esta obra? Y sobre todo, ¿cómo, uh, ¿cuál era la, la reacción del pueblo saharaui cuando llegaste y eh, durante, durante estas dos semanas? También viendo todos los medios de comunicación, de comunicación que, que han llegado, el impacto al exterior de lo, que, de lo que habéis vivido en esas dos semanas en los campamentos. Pues mira, el, la verdad es que el pueblo saharaui... ...nos ha acogido como siempre... ...no ha habido ningún problema... ...incluso, de hecho... ...ellos han estado muy, muy, muy pendientes... ...de nuestra seguridad... ...nosotros normalmente convivimos con las familias... ...cada grupo de cuatro o cinco artistas... ...pues se va a vivir en una jaima, ¿no?... ...tiene su familia, hace una vida normal... ...vive la vida de manera cotidiana... ...con el pueblo saharaui... ...y ellos mismos, el mismo pueblo... Se ha mostrado muy cauto y muy respetuoso con la normas de seguridad, incluso bueno por, por la noche hasta nos obligaban ¿no? a volver a nuestras casas, nos, las familias nos recogían el punto de encuentro y un poco que eso también nos daba la sensación de, de, de ese calor humano ¿no? con el que nos recibe siempre el pueblo saharaui. Perdona que te interrumpa Raúl, sí. los artistas, sobre todo los, los, los uh, extranjeros de, de más lejos que apenas eh, creo que conozcan a la cuestión del pueblo saharaui o la han empezado a conocer gracias a Artifariti ¿Ellos cómo se sentían? ¿Tenían miedo? ¿Estaban preocupados? ¿Estaban uh, alerta No, yo creo que el grupo que, que ha realizado el encuentro Eh, con presencia física porque luego ha habido un grupo también de, de artistas que no que no que han colaborado pero no han, esta, no han estado presente el, el que estuvo allí tuvo presencia eh, fue con todas las consecuencias yo creo que consciente de, de que bueno ajá, esto entraña sus riesgos pero una vez allí ellos eh, no, no, en ningún momento no tengo ningún tipo de, de temor eh, no, por lo menos de los presentes ya creo que en la última entrevista dije que Algún artista, que, algún artista que otro, pues no había al final había decidido no venir un poco por ese miedo, ¿no? Uh -huh. Que fueron los menos, ¿no? Puedo recordar que dos o tres. Pero el resto, vamos, encantadísimo de la experiencia, incluso en esa parte eh, no he notado yo ninguna diferencia respecto a otros años. He notado más la diferencia en cuanto a cuestiones de seguridad que, que proponía el Polisario, ¿no? Y el propio pueblo que estaba como más alerta y más cuidadoso de nosotros que, que por los propios artistas y, y personal, ¿no?, que hemos viajado desde fuera. En ese sentido no, habría, no ha habido ningún problema, ningún miedo, tal vez alguna incomodidad en algún momento de, de, de, de, de no sé, de ataque de alguna enfermedad, diarreas algo así, ¿no? que Eso yo creo que ocurre todos los años, ¿no? Lo típico, lo típico. Por, pero por, el por tema lo pinchito los pinchitos de camellos. Por los pinchitos de camellos, nada. Y luego lo que con respecto a la pregunta sobre Santiago Sierra, pues sí, se ha realizado, yo creo que fue la obra más espectacular que hemos realizado, aunque también hay que nombrar obras como la, la, la de Nubes de la Memoria, de Eugenio Empudia, ¿no? El, nombra, bueno, nombra, nombra tú. Sí, luego estuvo presente un vídeo de Andreas Kaumann, Eh, luego tuvimos también a Andrea Fisca realizando eh, la, la obra de las cucharas ¿no? de plantando flores y no cucharas. Uh -huh. Y bueno luego la de Santiago Sierra que fue como tú bien has dicho, la, la obra no a lo mejor la más importante, pero sí la más espectacular ¿no? y un poco más compleja y la que más tiempo ¿no? a la que más tiempo hemos tenido que dedicar. ...y quizá más esfuerzo... ...se ha escrito S.O.S. El en el desierto, ¿verdad? Más, sí, más grande del mundo... ...un S.O.S. Uh -huh. que mide 5 kilómetros de largo... ...y uno y medio de alto... ...y en total pues hemos tenido que recorrer 25 kilómetros... ...con una excavadora rastrillando el desierto... ...todo eso con ayuda de un GPS, ¿no?... ...y la complicación que ello supone... ...de tener que trazar un, un dibujo que a, lo, a ojo humano no se ve... no y eh, trazarlo con, con maquinaria. Entonces, bueno, el GPS ha sido de gran ayuda, ¿no? En este caso, con la, las últimas tecnologías, ¿no? Se han un poco que eh, coaligado co con, con una pintura que puede ser de lo más tradicional del mundo, ¿no? Que es escribir sobre tierra o piedra. Claro, vamos a saludar también a todas las personas, todos los saharauis y las saharauis que han estado ayudándote en, en estos encuentros, apoyando la producción y bueno, recuerdo también de los años pasados, Mohamed, El Wali, sí, sí, claro, claro. Mohammed, también, las chicas Wali, también, la Omar en guía a Enguía, Galia, bueno, un montón de gente que podríamos no tirarnos así un rato porque... La verdad es que el equipo, como siempre, ha sido numeroso y participativo. Vale, También vale. También pues. saludar, bueno, a todos los artistas, en especial, ¿no?, a los artistas saharaui que siempre están ahí, son además el alma de, de Artifariti, y que, bueno, como todos los años han sabido adaptarse a las circunstancias y han conseguido de la nada, con pues, conseguir producir de, la, de las obras más, de las que mejor, ¿no?, y más han gustado de, del festival. Y también había presencia de, de un grupo de, de mexicanos, como el año pasado, ¿verdad? ¿Y sí, el año bueno, anterior? así a nivel internacional podemos destacar el grupo de los mexicanos, que como hace ya desde hace ya tres años vienen ¿no? eh, eh, mostrando su presencia en el festival, y luego también eh, un delegado del gobierno venezolano, un artista venezolano, Víctor Parra, que también nos ha acompañado en... ...en esta aventura... ...recordamos Lo, el apoyo político, institucional... ...de, de estos países, de México, sí, de Venezuela... Sí, sí, ...a la RAST, por supuesto... ...que con cartas y con, bueno, la, la, la propia subvención... ...de estos artistas, ¿no?... ...han reflejado un poco ese apoyo y ese sentimiento... ...de, de solidaridad, solidaridad con, con la RAST y con el pueblo saharaui... ...también saludar al, al pueblo argelino que también con su delegación de artistas han estado apoyando este encuentro y bueno y en general a todos los artistas y a todos los países que han estado presentes Estados Unidos, Alemania, Japón, China, eh, etcétera, bueno, pues son, son un poco los países que han dado calor a este encuentro este año. Vale, vale, pues vamos a escuchar ahora un, uh, un audio de, de una edición pasada de Artifariti donde eh, el músico, el gran guitarrista uh -huh. Wally, también apodado el Jimi Hendrix Saharawi uh -huh. nos va a entretener con música tradicional saharaui y luego volvemos con Raúl Jiménez del equipo de producción de Artifariti Venga, muchas gracias Thank <laughs> you. la guitarra del Wali de Artifariti 2010. Seguimos con Jorra, Sahara, Sahara Libre. Estamos aquí con Raúl Jiménez, compañero de la asociación que ha estado en los campamentos de refugiados por la sexta edición de Artifariti. Hola, Raúl, sigues ahí, ¿verdad? Sí, Mónica. Hola. Sí, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de, de ese guitarreo con el Wali? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, no me iba a acordar. De y fiesta, este año aquella... Este año también habéis habéis podido disfrutar de alguna fiesta con, con música saharaui, con cante, con baile saharaui y también con um, performances españolas, porque sé que han estado los torrenos también junto con vosotros en Artifariti. Pues sí, mira, este año la verdad es que hemos disfrutado de, de bastante variedad. ...porque además la delegación argelina nos ha acompañado un grupo de músicos... ...jóvenes músicos, entonces ellos han amenizado un par de fiestas de las que tuvimos... ...y luego, bueno, claro, lo de los torrenos ha sido todo un descubrimiento... Eh, ...bueno, allí la verdad es que yo han, han sabido eh, recoger el, el ánimo del público... y Y han sabido hacernos más agradable las noches en los campamentos bueno, la verdad es que la gente estaba maravillada con su con todo su repertorio de performance y, y aquellos comentarios no tan tan graciosos y tan perpicaces eh, y bueno fueron todo una todo una, un espectáculo verlo siempre y además ver cómo la gente se animaba con ellos como como les gustaban, ¿no? No solo además la gente que traíamos nosotros, los internacionales, sino los propios Saharaui, estaban encantadísimo con los torrentos. Recuerdo que había un niño que vivía en su casa y, y era vamos estaba siempre preguntando por los torrentos, cuándo salen, cuándo salen. Estaba fascinadísimo. <risa> qué alegría, qué alegría de verdad pensar que que también mandamos esta energía positiva en los campamentos y, y que el pueblo saharaui este también, que se anima también gracias a, gracias a esto, gracias al apoyo, gracias al cariño que también uh, ven desde, desde fuera, que, que sienten que, que no están solos, que, que en su lucha, en su resistencia no están solos, sino que... Que, que sigue yendo gente a los campamentos, produciendo, uh, haciendo, actuando los campamentos y convirtiéndose en, en embajador. ...del pueblo saharaui al exterior. Vamos a también a, a agradecer la participación... ...en estos encuentros de Artifariti... por supuesto a, a las grandes estrellas... De, de, ...de arte internacional... ...una de las cuales es eh, Miquel Barceló... ...que ha apadrinado... ...hemos podido leer en muchos medios de comunicación... ...en mucha prensa española... ...que ha apadrinado estos encuentros... De, ...de arte en los campamentos... ...vamos a recordar Raúl por favor... ...en qué han consistido la colaboración de, de Miquel Barceló. Bueno pues Miquel Barceló ha colaborado en estos encuentros... ...realizando un, un dibujo que se ha insertado en unos cuadernos los cuadernos de, de la paz de la paz y, y bueno estos cuadernos eh, los hemos utilizado allí eh, para, para que jóvenes artistas muy jóvenes artistas porque eran chicos de en torno a 10 12 años uh -huh. han dibujado en estos cuadernos Y, y bueno, dentro de la idea ¿no? que con la que se generó estos cuadernos Que era de no solo mostrar el dibujo de Michael Barceló Sino rellenarlos con la ilusión y las ideas de, de estos chicos A través de sus dibujos Entonces bueno, hemos vuelto con, con algunas muestras de estos cuadernos Donde se refleja un poco la idea de estos chicos sobre el futuro La idea de la independencia, ¿no? sus inquietudes, sus anhelos Muy bien, muy bien. Pues como ya nos quedan muy pocos minutos uh, antes de, de despedirnos, uh, vamos también a, a agradecer uh, todo el esfuerzo todo el trabajo del comisario de esta edición de Artifariti, Isidro López Aparicio. Te dejo la palabra a ti, Raúl, para, para agradecerlo desde Sahara Jorra, Sahara Libre, desde desde los 98.4 FM de Sevilla. Pues sí, la verdad es que te agradezco este momento porque bueno creo que en ningún con el intenso trabajo que tuvimos en ningún momento pudimos agradecerle de manera cierta y sincera al, al comisario y todo su esfuerzo. Y bueno, aprovecho el, el tiempo para decirle que, que muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su tenacidad ¿no? y toda esa, esa ilusión que puso este año en este encuentro que ha permitido que estrellas del arte como Mikel Barceló, Eugenio Pudia o Santiago Sierra sean parte de, de este encuentro y bueno, haya elevado un poquito más, ¿no? el, el el nivel el, nivel de, la, el de radio de alcance de artifariti Pues muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias a todo el equipo de Artifariti que también sigue ahí en los campamentos, a Isidro, a todas las personas que han vuelto, a todos los artistas que uh, se han convertido en embajadores y embajadoras del pueblo saharaui y que seguirán luchando por un Sahara libre. Uh, muchísimas gracias Raúl, nos vemos mañana en la asociación. Muchas gracias y ahora terminamos con uh, este programa de Sahara Hora, Sahara Libre, por supuesto, con la voz uh, y las notas del saharaui libertario de Piligin Arbola. Recordamos también que este tema ha nacido en el en el segundo encuentro de artifarit en Artifarit 2008 cuando uh, de Sevilla viajó un buen grupo de artistas, artistas plásticos, músicos a los campamentos y al Sahara Occidental, liberado a Tifariti, vamos a escuchar el Saharawi libertario y nos despedimos, Mónica se despide hasta luego Javi hasta luego a todo el mundo que nos escucha en uh, Sahara Jorra, Sahara Libre y hasta el martes que viene, Sahara Libre